Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Mira, te cuento. El tema de las termoeléctricas es un tema similar al de Pará del Gallo,、eh, pero bueno, que sí está llegando a una resolución. s í、eh, Una de las termoeléctricas ya se fue、uh -huh. y la otra está clausurada.、Eh, el tema de Pará del Gallo es otro. Es un tema donde hay radicadas cinco industrias de tercera categoría desde hace mucho más tiempo, hace、uh -huh. 20 años ya que estamos en, en esta zona en lucha.、Eh, una es Veracruz, declarado... Verasur, ¿no? Sur, sí, Una petrolera, una v i s i b i l i d a de d petróleo. Nosotros en 2016,、eh, al mismo tiempo que la lucha de las t e r m o e l é c t r i c a s logramos. Eh Declarar la zona en emergencia ambiental. O sea, Parada del Gallo, toda la circunscripción quinta, sectores de, y de, de Pilar, e s、eh, todo un barrio enorme, que es una zona rural, está declarada desde 2016 por unanimidad, donde en, en aquel momento Achaval era in,、eh, concejal,、uh -huh. eh, como, en emergencia ambiental. ¿sí? Por, los, eh, por las malas prácticas comprobadas de v e r a s u r TRADEC, de, la, la chatarra, el, de, el depósito de autos de judiciales. Que, son, que es de tres hectáreas, que es un verdadero desastre. Ninguna de estas industrias tiene los papeles en orden, en regla.、Eh, pero bueno, no solo esto, sino que ahora intenta, hay un, un empresario que usurpó unos campos y está haciendo un proyecto de un parque industrial categoría 3, que se llama Centro de Negocios Industriales Pilar. Eh, así que no solamente no se ha actuado jamás en ningún gobierno contra la, la, la problemática de parar el gallo, sino que ahora se incrementa el problema porque quieren en el barrio instalar un, un, un parque industrial. n o、eh, Así que bueno, nosotros ya estamos hartos. Os p o d é s imaginar t e que hace 20 años que venimos con esto, hicimos、claro. todo lo que teníamos que hacer, todo tipo de denuncias, tenemos todo tipo de pruebas demostrando las malas prácticas de las industrias. Y, y bueno, y hoy en día, encima de, de que no se solucionó el problema de, de, de fondo, quieren instalar un parque industrial, l cierto?、Uh -huh. Ahora, ustedes marcharon hace unos días hasta el municipio, estuve viendo algunas imágenes ahí en las redes. ¿Hubo alguien que recibió el reclamo de las vecinas y vecinos de Parada del Gallo, un concejal? No, nadie. nadie. Nadie nos recibe. e más, nosotros hemos,、eh, desde que se instaló el nuevo gobierno, que estamos pidiendo una audiencia con el intendente. Y la vamos a meter por mesa de entrada, la, seguimos esperando la respuesta, vamos a buscar la respuesta y está en una secretaría o está en otra. Bueno, en, hemos metido más de una, no una sola.、Uh -huh. Y la última vez, cuando fuimos marchando todos los vecinos, era porque queríamos entregar en manos de algún funcionario la carta, además de entrarla por mesa de entrada, porque la, la entramos otra vez por mesa de entrada.、Uh -huh. Pero en esta, nosotros lo que queremos es que de una vez por todas se nos dé una solución. Y nosotros, hasta nosotros tenemos ya una, algo planteado para poder hablar, ¿no? Pero realmente no se、si、nos escucha、si、ni se n o Pero va, los invito a que vengan a la zona a、uh -huh. sentir el olor que hay. Verazul está clausurada, pero funciona.、Uh -huh. Tadek r está clausurada, pero funciona. O sea, es terrible la ilegalidad que hay en este, en este, en este lugar. Además, el mismo juez de las termoeléctricas, el juez Chavay, lleva adelante. n t t e e e s s u u p a m Nosotros metimos una. Una, una acción similar contra Verazur y no la toma. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué unos sí y otros no? Porque un negociado es de unos o de otros, ¿no es cierto?、Mm. Erika, estamos hablando con Erika Hahn, integrante de Ambientalistas Autoconvocados de Pilar.、Eh, ¿Por qué.?、Eh, Un empresario puede disponer de un terreno, o decías incluso usurpando,、eh, y decir acá va a haber un parque industrial. Imagino que para llegar a esa instancia debería, por lo menos si uno piensa en la lógica administrativa, haber pasado por un, un proyecto por el municipio, por el consejo deliberante o por el ejecutivo, tener cierto visto bueno de la municipalidad y también muchas veces por el tipo de categoría de las empresas, decías vos, categoría 3, también tiene que tener el visto bueno de la provincia. O sea, evidentemente. ¿Han puesto un cartel, un nombre de.? Nada, no han puesto nada. Es más, nosotros hemos hecho pedidos de informe a la provincia, a nación y a municipio.、Sí. Y en todos los pedidos de informes nos han respondido que no hay nada presentado. Pero esto sigue adelante. Y está usurpando campos que están sembrados por familias bolivianas de、eh, horticultura.、Sí. Y le pasan por arriba a la, a, con máquinas a la, a la, a la, a la siembra, al trabajo de esta gente, ¿no es cierto? Así que, es, o sea, es,、eh, hay formas de usurpar,、eh, tanto de población como de empresarios. En este caso, es un empresario el que está usurpando un campo que está en un litigio. Nosotros conocemos a los verdaderos dueños,、uh -huh. eh, está en sucesión y están viendo、eh, de, de, de arreglar los papeles. Pero mientras tanto, esta persona está metiéndose. Es más, hay una inmobiliaria que está vendiendo los terrenos a la que yo llamé por teléfono y la avisé. Porque está diciendo que esto está todo permitido, le digo, no está permitido. Fíjate que nosotros hicimos pedidos, bueno, a mí hicieron una carta de documento. A mí, por, por. O sea, es ridículo lo que está pasando, es ridículo lo que está pasando y estamos hartos. O sea, ya no vamos a, a, a seguir esperando. Son, son más de 20 años te repito, de repito de esta problemática,、uh -huh. que no tiene solución. Han pasado todo tipo de gobiernos y siguen t r a n s a n d o porque esto es pura corrupción, ¿no es cierto? Entonces, nosotros no vamos a parar. Ahora, los, nosotros queremos una reunión con el intendente、sí. para nosotros poner una solución. Pero ni siquiera quieren escuchar eso. c i e r t o Y la verdad que es, es, cansa este tema, porque son más de 20 años,、eh, nuestros familiares enfermos, algunos ya no están por culpa de estas industrias, por las enfermedades que han provocado. Y, y bueno, es, es, es una impunidad total. Y el intendente de Pilar no nos recibe de ninguna manera, ni por las buenas, ni bueno, por las malas veremos, n o porque realmente nosotros hemos iniciado un plan de lucha. Y bueno, vamos a llegar a contar la ruta, hacer todo lo que tengamos que hacer,、Justicia. ¿no?、A、hasta, que hasta que se nos reciba y se nos dé una solución de una vez por todas, ¿no? Porque no puede ser que estas industrias, estando clausuradas, funcionen y de noche los vecinos se levanten descompuestos por el olor, vomitan sobre la cabeza, o sea, todos los síntomas que tuvimos toda la vida, los que vivimos en ese lugar, ¿no es cierto? Cada vez que ellos largaban alguno de sus gases o arrojaban los residuos en cualquier lado, ¿no? Justo te iba a preguntar, Erika, ¿cómo, sigue, ¿cómo siguen las acciones de lucha para buscar revertir esta situación? Porque mientras el intendente no los recibe a ustedes,、eh, hay un empresario que sigue usurpando un terreno. Imagino que ya lo empezó a delimitar, empezó esto a, a desmontar el lugar, a pasar por arriba con. Con topadoras por, por la siembra, digo, y eso、eh, muchas veces juega en la política del hecho consumado. Pasó con las termoeléctricas y suele pasar con muchas empresas en el conurbano bonerense. a、eh, ¿Cómo sigue el plan de lucha de ustedes para visibilizar esta situación y buscar algún diálogo con, con el gobierno? Sí, Nos vamos a perseguir e l intendente por todos lados hasta que nos reciba. n o vamos a, a descansar. O sea, estamos, una vez por semana estamos haciendo una movilización. Fuimos dos veces a la plaza. Una vez fuimos un sábado porque pudimos conseguir. O sea, mucha de la gente que está en esta lucha trabaja, como todos nosotros.、Sí. Entonces, no podemos、eh, estar todos. Sí, hay representación de. ¿no? Somos muchos vecinos en representación de otros, pero bueno, el sábado fuimos bastantes más. Nosotros estamos haciendo acciones pacíficas por ahora, pero ya no lo vamos a hacer más porque ya estamos cansados. Realmente son más de 20 años. En este, en este caso, el responsable actual es el intendente Federico a c h á v a l Nosotros le pedimos que nos reciba, porque hasta tenemos una propuesta, pero la, necesitamos hablarla de una vez por todas, que haya una solución. No podemos seguir conviviendo.、Y、además, en esa zona de Pilar es en la que se、eh, plantan todas las verduras que vienen a la mesa de los Pilarenses, ¿no? Entonces, los pilarenses tienen que ponerse a pensar que lo que ellos están comiendo va a venir contaminado de una zona donde hoy es、eh, ilegalmente industrial. n o Entonces,、eh, es una problemática muy grave, porque no es que solamente nos a f e c t a a nosotros, los vecinos que vivimos ahí, de una manera terrible, sino que esto va a llegar a afectar a la mesa de todos los pilarenses, porque todas las verduras d e pilar vienen de ahí.、Claro. Entonces,、eh, hay que poner una solución. Es incompatible totalmente las categorías freaks, Con la producción、eh, rural, ¿no es cierto? Entonces, es, es la única zona de Pilar que se dedica, porque ya la otra zona era cerca del parque industrial y ya se fueron de ahí las, las personas que, que plantaban, ¿no?、Eh, ahora están viniendo para parar al gallo, pero bueno, parar al gallo en estos momentos、eh, para, para estas personas es industrial y entonces están atropellando la vida de todos los que vivimos ahí, ¿no es cierto? Erika decía que ustedes tienen como organización una propuesta para h a c e r l a interrente si es que la recibe. ¿Puedes anticiparnos algo de esa propuesta?、Eh, no, la queremos hablar directamente con ellos. Pero es justamente hablar de este tema, de la incompatibilidad de la vida. O sea, si ellos pretenden que eso sea industrial, entonces de ahí se tienen que ir los vecinos. Claro. Pero se tienen que ir como corresponde, ¿no? Porque no se puede seguir viviendo así.、Uh -huh. Esto, te repito, esto ya son más de 20 años de lucha. Así que es lo único que, te, que puedo decir. La、uh -huh. propuesta es. O las industrias o los vecinos, o la producción agroecológica o, la, o, o las industrias. Pero para que los vecinos se vayan, tiene que haber、eh, una indemnización de, de, de lo que vale cada uno de los territorios que hay ahí、eh, habitados, ¿no es cierto? Porque realmente hasta los mismos vecinos están ya que no saben qué hacer. Porque realmente las enfermedades son muchas. Sí, no, no hay nadie que quiera hacer un estudio. De, de, ahí de, de enfermedades ¿no? en, que tienen que ver con la contaminación. ¿no? Sí. Eso también e sería o s muy importante que de una vez por t a d a s en los hospitales haya diagnósticos socioambientales, c i e r t o para que de una vez por t a d a s se sepa qué es lo que está pasando, porque no es solamente los, los pueblos fumigados que realmente han logrado mucho. Hay otras problemáticas también como estas que, que realmente tienen que tener un, un basta un basta de esto, o ¿no? n porque como bien decís vos, No está pasando solo acá en Parada del Gallo. Estas industrias se radican por todos lados, fuera de los parques industriales, porque los parques no las quieren, porque son muy contaminantes, y entonces están a t r á s de tu casa, y vos no te das cuenta hasta que un día tienes un accidente o hasta que un día sentís un olor fuerte, que no es solamente un olor, porque eso te está entrando y te está haciendo mal. De acuerdo a la genética que tengas vos y tu familia, algunos se van a enfermar y otros no, pero、eh, no puede n seguir habiendo. Eh, territorios compartidos de esta manera. n o Y además, todas estas industrias, todas estas industrias de las que nosotros tenemos, hemos accedido a, a ayudar a los vecinos, t i e n e n las mismas irregularidades. No tienen estudios de impacto ambiental, no tienen los planos aprobados. Todo va apareciendo a medida de que los vecinos van haciendo el d n o y, y cómo puede ser que industrias que hace 20 años que están radicadas en el lugar y, y además clausuradas en un montón de oportunidades, Continúen funcionando sin estudios de impacto ambiental, o sea, nada, no se cumple nada, ¿no? Eh, eh, es, es impresionante. Quedamos aquí a disposición para seguir conversando y ver qué avances hay. Ojalá prontamente pueda recibirlos el intendente y puedan plantear esta situación, porque decías vos, son dos décadas de este sufrimiento constante, de estas situaciones que van generando enfermedades, contaminación, y ya es absolutamente incompatible. Así que quedamos atentos a lo que vayan resolviendo para, para poder seguir conversando y contar a la audiencia de, de esta lucha, Erika. Dale, mucha, muchas gracias por, por sacarnos al aire y por, por contar d esto. e La verdad, no s o t r o s estamos. Desesperados, ¿no? Como vecinos y como organización ambiental. Pero como, yo soy vecina de la zona, además.、Uh -huh. O sea, mi activismo ambiental empezó ahí. o、claro. ¿no? Yo empecé ahí, después hice, hicimos la ONG, nos juntamos, hicimos un montón de cosas. Y bueno, y ahí fue cuando como descubrimos que bueno, que cualquier industria, Porta en Córdoba,、eh, en b e r i z o en Copetro, o sea, podemos hablar,、eh, Sigma en Mercedes, que ahora se mudó a, como hizo tanto a l Ion Mercedes, se mudó a General Rodríguez, ¿no?、Eh, es. que Tienen una impunidad, ¿no? Ni、no, no、siquiera hacen lo que no cumplen con nada de lo que tienen que cumplir y encima se mudan o cambian de nombre, como el caso de Verazur. Verazur en estos momentos está intentando llamarse Black Oil, pero nosotros lo tenemos frenado, entonces no pueden cambiar su razón social. Porque ellos cambian los, los nombres y, se, y borran los p r o n t u a r i o s ¿no es cierto? Entonces. Es indignante. Así que, bueno, muchas gracias y perdón, pero bueno, no, es como mi terapia. Me, me libero con ustedes. Para eso te, te llamamos, para conversar y poder darle un lugar a, a esta lucha a este tema particular. Erika, un abrazo grande. Gracias, muchas gracias por todo y saludos a todos. Hasta luego.